Hola Lilia, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Escuchándote acá en la introducción, es cierto, se se vuelve el 2 de marzo con una presencialidad plena aquí en la provincia de La Pampa, con un trabajo ya previo por la Comiset, la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, comisión que eh, vino trabajando fuertemente estos dos años de pandemia, donde se llevaron adelante los sí. protocolos, ¿no es cierto?, del cuidado, y podemos decir que ha sido muy, muy, muy importante para nosotros porque realmente nos han cuidado en cada una de las escuelas, no solo a los docentes, sino a todos los estudiantes, a las familias. Si hay algo que podemos decir con orgullo hoy es que no pasó absolutamente nada en ninguna escuela, todo lo contrario, estuvo todo pensado para eh, ese cuidado. Y bueno, eh hace 15 días aproximadamente ya está convocada, han estado trabajando los compañeros de la Comiset, donde ya tenemos hoy un nuevo protocolo, para el comienzo de este nuevo ciclo lectivo, sí. porque estamos en un contexto totalmente distinto y los protocolos que teníamos había que ser este, debían ser analizados claro. y modificados y bueno, hace ya más de 10 días se firmó en el Consejo Federal de Educación el acuerdo marco para que todas las jurisdicciones tomemos ese acuerdo para trasladarlo a cada provincia y así lo hemos hecho, lo hemos ajustado al contexto de la provincia de La Pampa. Y, este podemos decir que garantizamos nuevamente un inicio de ciclo lectivo con una presencialidad plena con un protocolo donde nos van a cuidar en cada una de las escuelas eh, eh, saben te acordás más o menos eh, lilia más o menos cuáles van a ser las cuestiones protocolares que van a tener que tener en cuenta tanto estudiantes como docentes yo creo que hay dos o tres elementos que son fundamentales que es el uso del barbijo mm que es la ventilación cruzada, es decir, que tenemos que seguir manteniendo esa ventilación constante en las aulas, en bueno, aquellos espacios donde están con los chicos, donde hay muchos chicos, este, espacios cerrados, okay. tiene que haber una ventilación, una desinfección en todo el edificio, en las aulas, el Estado tiene que mantener, es responsable de que cada escuela tenga los elementos necesarios de desinfección. Hoy más que nunca la lavandina, el alcohol, bueno, ciertos elementos que tenemos que tener en las escuelas para que de turno en turno, de recreo en recreo, se les desinfecte y, bueno, se contemple, porque todavía estamos en pandemia, el COVID todavía circula por, por, por la sociedad, sí. si bien por suerte ya es mucho menor el impacto del mismo, pero este esto hay que tenerlo en cuenta. También nos viene a ayudar algo que con orgullo lo decimos desde el sindicato, aquí en la provincia de La Pampa, eh la vacunación ha sido muy muy importante sí. para los trabajadores, de la educación, más del 90% ya tenemos las tres este dosis y también podríamos decir que nuestros estudiantes a partir de los tres años a los 18 años ya hay una población este Eh, vacunada eh, que es muy importante y esto también es parte de esas políticas del cuidado este, que lleva tranquilidad a cada una de las escuelas ya lo creo no justamente te iba a preguntar del tema de si se les iba a exigir a los a los padres que presenten eh, eh, si, si tienen las, las dos vacunas los niños ya eh, puestas y demás Yo creo que no porque el sistema te, te, te da los datos que necesites. Hay mm. cruzamiento de datos entre los ministerios de salud de educación donde este, el ministerio de educación hoy y cada una de las escuelas tienen tienen los datos de todas las personas que están vacunados este, y quienes trabajamos y de nuestros estudiantes y cada una de las escuelas o sea que no necesita exigirle nada a nadie. Totalmente. El propio ministerio tiene los datos clarísimos de quiénes tenemos todas las dosis o qué dosis falta, en qué nombre y apellido de la persona que no se ha vacunado o que le falta alguna dosis, ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. eh, eh, sí, sí. L Lilia, ¿y cómo eh, cuál pensás que va a ser el desafío de, de, de este 2022 después de, de dos años realmente eh, complicados y con una readaptación, no? Sí. Eh, recuperar saberes. Recuperar saberes tiene que ser el gran desafío de este 2022, recuperar aquel estudiante que se ha desvinculado pedagógicamente de la escuela. Creo que eso tiene que ser nuestros desafíos y entre todos, como siempre, con un trabajo colectivo en cada una de las escuelas, hay que este planificar y bueno y trabajar para para eso que te estoy diciendo, no pero principalmente la recuperación de los saberes cómo va a ser el trabajo de, de, del comiset ahora eh, a partir de que ya empiecen las clases cómo cómo cómo van a seguirse van a seguirse reuniendo con el ministerio eh, con la misma subida de, de, de que vinieron durante el año pasado por supuesto la comiseta es una comisión que no se que no surgió por la pandemia. La Comisete es una comisión que ya estaba creada, nosotros la logramos en el ámbito paritario, es una comisión que trabaja, como lo dice su nombre, en seguridad, en salud y en seguridad en el trabajo. Es una comisión que viene monitoreando los edificios de las escuelas, de que estén bien las calefacciones, la electricidad, el agua potable, pero además nosotros en esa comisión se hacen trabajos de relevamiento, cosa que podamos ir a sentarnos en paritario firmar algún acuerdo paritario que tenga que ver con condiciones laborales. Sí. Puede ser algo relacionado con las enfermedades de los trabajadores y trabajadoras de educación, algo que se necesite de alguna licencia por determinado tema, es decir, este la Comiset ya estaba, veníamos trabajando muy bien con la Comiset y bueno... Eh, se hizo muy conocida en este tiempo de pandemia porque trabajaron los compañeros mañana tarde y noche decimos nosotros aquí en el sindicato durante semanas enteras no había feriado se reunían avanzaban porque había que ir este avanzando a medida que esto el panorama iba cambiando no cierto día a día pero ya está la comiseta está la ya tiene días de, de, de reunión se reúne Todas las semana, los días martes uh -huh. la Comisión se reúne, están representantes de Utelpa, de Ahed Shadoc y del Gobierno. Claro. las cuatro partes se sientan a discutir temas que tienen, o que hay han puesto en agenda y tienen que avanzar en, ese, en esa discusión o cada vez que se reúnen siempre hay algún tema que se pone no cierto en agenda. Totalmente. Eh, Lilia, ¿ya terminaron también las, las jornadas ahí? Leía las las jornadas de inicio del ciclo lectivo ahí en 25 de mayo ya. Las jornadas regionales que llevó adelante el Ministerio, creo que, que me estás preguntando claro, de eso. Claro, exactamente, exactamente, que empezaron acá. La semana pasada el Ministerio recorrió la provincia con distintas jornadas regionales porque hay que reunir a todos los coordinadores y coordinadoras de área más los equipos de gestión de las escuelas para hacer la bajada política del nuevo ciclo electivo. Tal cual. Esta semana, este jueves y este viernes, nosotros tenemos eh, jornadas en todas las escuelas porque los equipos de gestión de cada escuela hace la jornada con todos los docentes en cada una de sus escuelas. Son jornadas muy importantes porque hay que planificar el comienzo del ciclo 2022 y, bueno, cada institución... este no debe hacer con con cada, con todo el personal docente. Nosotros hemos hablado con el Ministerio de Educación de pensar esta jornada en el marco del PNFP porque a nivel nacional CTERA ya firmó acuerdo paritario nacional donde la formación docente, volvemos a recuperar el viejo PNFP, que era la formación en ejercicio, Ajá. este gratuito eh, y que da puntaje. Entonces nosotros queremos que toda jornada que se planifique en la provincia de La Pampa esté englobada dentro de este programa, el PNFP. Perfecto. Lilia muchísimas gracias por esta comunicación sabemos que tenés que volar para otro lado así que muchas sí, gracias por pues atender. Te estoy llamando las compañeras te agradezco muchísimo hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande.